Era para allá, a la porción pasada. Estudiamos, o mejor dicho, mencionamos los tipos de k o r b a n o t o sea, sacrificios existentes en el templo. Están enumerados en la Torah. En los primeros cinco capítulos del libro Vallecra, h e v í t i c o En dichos capítulos aprendimos grandes lecciones sobre los sacrificios que se ejecutaban en, en aquel lugar. En la porción anterior llamada Baidicá vimos de algunos de los gobernadores de los servicios, tal como Odeá, llamado Odeá, j o l b á n de elevación. Otro llamado Hattat, c o l b á n por el pecado. Y también vimos a s a m j o b a n sacrificio por la culpa. Todos ellos tienen un sentido, una alta condición de ser santísimos, por la importancia que tienen. Sin embargo, hay. hay Jacén prefería que la gente no peque, a que peque y traigan sacrificio. A consecuencia de esto, el sacrificio más deseable, el más importante para Jacén, para Dios, es la ofrenda. De paz, Yedamín, e d a m í de paz, debido a que esta o f e n d a no es llevada por, por motivo de algún pecado. Este es un sacrificio traído por, propia, por la propia voluntad. De la persona, por la alegría. Es por eso que se llama seramín, h paz, que significa sacrificio de paz. La actualidad dice: Esta es la ley del sacrificio de paz, el cual es ofrecido. A Dios, el cual es ofrecido a Dios. La Torah no dice en el caso de cualquier otro sacrificio que es ofrecido a Dios. Esto nos enseña que el sacrificio más deseable es. Para Dios es el sacrificio de paz, el cual no es traído por ningún pecado. El salmista dice: sacrifiquen una ofrenda de gracia y me r i n d a honor. Salmo 50, 14. Esto nos indica que una persona que trae un sacrificio de agradecimiento, el cual es un tipo de o f e n d a de paz, honra a Dios. Porque este no es traído por ningún pecado. Es traído por agradecimiento. La Torah, La、Biblia por lo tanto dice si por agradecimiento lo ofrece capítulo 7 12 de la misma para el d a de hoy el relato o la relación de tercer ciclo es de algún modo difícil aquí aquí ¿Por qué la Torah repite, no ofrecerá? Cuando se dijo anteriormente de que él ofrecerá a Dios, que la persona ha de ofrecer a Dios. La intención de la Torah es que una persona traiga tal sacrificio a Dios, ¿Para qué? Para acercarse a él. Con ejemplo, con la inocción que voy a, a poner, es para que pueda ser e n t e n d i d o aún mejor. En una comarca, los trabajadores de rey, Y los miembros del palacio vinieron a saludar al rey. Y cada uno trajo un presente, un regalo. Y el rey preguntó acerca de los regalos que se le estaban llevando. Le dijeron, Este es el de los, este regalo es de los trabajadores y este es el de los miembros del palacio. El hijo toma sus regalos y que ellos se vayan en paz. Pero al instante un extraño vino y trajo un regalo. le preguntó: ¿Quién es este? Ah, es un extraño. Dijeron sus hombres: Él no tiene hasta d u d a s con el rey, o sea, no trabaja. acá Él está simplemente dando un regalo. Llámelo, dijo el rey. muestra de h o n o r por el regalo que me está trayendo. El rey honró a esa persona, más que a los trabajadores del palacio, que le trajeron regalos, porque sus empleados le trajeron para ganar algún beneficio. o para que lo perdonara de alguna falta que habían cometido. Y ellos traían regalo para su propio beneficio. Sin embargo, el extraño trajo un regalo sin buscar nada a cambio, solo para demostrar su afecto por el rey me decía ser honrado lo mismo es aquí si una persona peca y trae un sacrificio él no merece, no merece mucho crédito por ello porque lo está trayendo para su propia Expiación. Sin embargo, los sacrificios, ...xeramín... los sacrificios de paz, son traídos como s a c r i f i c i o de libre voluntad para que una persona pueda mostrar su amor por Dios y tal persona. Merece el amor de Dios. Esto nos enseña también, amados, la diferencia que existe entre el diezmo y la ofrenda. La ofrenda voluntaria. Una es una misma, un mandamiento obligatorio, pero la otra es amor Y agradecimiento a Dios. Sedamín es el sacrificio de paz. Tiene varias peculiaridades dignas de atención y explicación. Vimos los principales aspectos en la paracha anterior y ahora. Veremos más aspectos del mismo, su significado y su su categoría. Leemos en la Torah lo siguiente: capítulo 7, versículo 11 al 16. Y esta es la Torah, esta es. La ley del comandante de Goldán, sacrificio de paz, que se ofrecerá a Él, al Eterno. Si se ofreciera una en a c c i ó n de gracia, ofrecerá por sacrificio de a c c i ó n de gracia tortas sin levadura, a m a s a d a con aceite. Y un jardín sin levadura untada con aceite. Y flor de harina frita en torta amasada con aceite. Con torta de pan, el Eudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la s t o r i a la ofrenda, Presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno y será del sacerdote que rociare la sangre, de los sacrificios de paz de paz y la, y la carne de sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fue ofrecida. no dejará de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fue voto o voluntario, se ha comido en el día que ofrecí su sacrificio y lo que de él queda es lo que me dan al día siguiente. De esto, Amados, de esto se extrae el sacrificio de paz. Tiene por lo menos tres subcategorías: sacrificio de acción de gracia, Corban t o d a sacrificio por voto, Corban Neder, sacrificio de la paz. voluntario, jorban, le dará. Eso son los que aparecen en este en esta, en esta pasaje que acabamos de leer. Hacer todos sacrificio s de paz. Esta subcategoría comparte cosas en común. Pero también poseen ciertas diferencias en sus procedimientos y significado. Esa diferencia que superficialmente parecen accidentales o carentes de importancia transmiten poderosos mensajes. para nuestro entendimiento en la escritura y no el cimiento e espiritual. En primer lugar, consideremos la primera de estas diferencias en el sacrificio de acción de gracia. Toda la carne debía ser consumida el mismo día. La o f e n d a por voto o, era, o por voluntariamente se podía dejar para el día siguiente y comerla siempre y cuando si el es que la comía estaba ritualmente puro. ¿Por qué era esto así? ¿Por qué el Corbán Da únicamente podía ser comido el mismo día. Hay alguna intención para esto q u é nos comunica esto en el día de hoy en nuestro servicio a Dios. La razón para esto es simplemente una. Traer mayor gloria al Eterno y santificar su nombre al brindar loor y alabanza. ¿De qué manera? ¿De qué, de qué manera? Hasta e n e r que consumir la carne el mismo día, ¿qué pasaba? La, la persona que ofrecía ese, ese sacrificio, invitaba a más amigos y familiares para, para poder acabar la carne y que no quedara nada para el siguiente. a invitar una mayor cantidad de gente, la persona re, relataría las bondades que el Etenno había hecho con ella, con alabanza y agradecimiento delante de todas esas personas. Esta ley traía el objetivo de santificar el nombre de h a s h e m delante de muchas personas ahora te imaginas la escena imagínate la escena tú tu familia tus hermanos tus amigos allá en el templo de Jerusalén compartiendo una comida y Relatando las bondades del Eterno junto a los, a los sacerdotes. Imagina allá en el Beit Hamidash, el lugar donde el Eterno residía, donde el Eterno estaba. posaba su presencia, y q u e e s t a b a allí、eh, r e l a t a n d o las bondades del Eterno, delante de una muchedumbre amigos, compartiendo una comida especial. Esto nos enseña una r e l a c i ó n espiritual. Que debemos d e c e s i t a r de relatar de las bondades que José nos ha dado. Es una gran alabanza a su nombre. Al santificar su nombre entre muchas personas, nos hacemos parte de l a gran oración. se e n s e ñ a d a por nuestro maestro el rey de sua jesucristo que dijo santificado ser tu nombre mateo 6 9 da gloria al eterno con agradecimiento del corazón da gracia al eterno con gusto con f Es r o e una, es una gran, es un gran mandamiento, tal como lo dice la palabra en, en un sermo: proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque el grande es el eterno y digno de su poder. s u p e r m a alabanza. En Salmo 105 dice: Alabar al Eterno, invocar su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, c a n t a r e c a n t a r e salmos, hablar de todas s u m a r a v i l l a gloriaos en su santo nombre, ahí que se corazón. De lo que buscan, de lo que buscan al eterno. Y continúa otro sano diciendo: Del poder, del poder, de tus hechos maravillosos, hablarán los hombres, y yo publicaé r tu grandeza. Padre de Jesús. Amados. El, el agradecimiento al Eterno por todas sus misericordias, bondades, por toda su benevolencia, es la llave, es la clave para una vida llena de dicha y felicidad. Solamente aquel que está agradecido, c o n l o que tiene, Puedes vivir en completa paz. Si bien es cierto, todos, todos amados, tenemos el derecho siempre que es mejorar. d e b e m o estar c o n f o r m e con lo que tenemos al momento. Pero muchas personas viven su vida renegando. p o r l o que no tiene y que pasa a la cual de e s a forma se está medio p e r c i i e n d o lo que tiene por otro lado nosotros debemos de vivir conforme y alegre con lo que tenemos y esforzándonos por mejorar en paz y dedicación A creer que es agradecido, es alguien de espíritu afable, con t e m p l a n z a y que vive en paz con Dios y con los hombres. Una, una de las máximas maldiciones de l s i g l o amado, y eso lo vemos la semana pasada, es la vanidad. Es una maldición que nos hace sentir que somos por lo que, por lo que tenemos. O a su vez nos hace c r e e r lo s i c h a d o s que somos por, por lo que no tenemos, de, por no tener lo que salió al mercado. Salió un traje nuevo de cinco botones, oye. Lo voy a comprar. A lo mejor unos zapatos, una c á r e l a veces reniegan de lo que, que Dios le ha dado por estar con esa vanidad, con esa maldición de la vanidad. Nosotros, somos como creyentes en el Eterno y discípulos, Camilín de nuestro rey de Jesús Jamasía, debemos estar agradecidos y hacer de nuestra vida una continua alabanza al Eterno, tal como dice la palabra, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de e e r c i ó n para con vosotros en el Mesías Jesús. estamos dispuestos a empezar a vivir agradecido ante todas las circunstancias yo diría amén. amén el segundo segmento 11 o el segundo punto la Torah dice no dejarás que tu santo vea corrupción. Quisiera que me prestara aún mayor atención de la que han puesto hasta ahora. Porque algo que no se distae puede traer confusión. Como hemos comentado en las anteriores p a u s o s uno de los grandes procedimientos que se llevaban a cabo en el templo están asociados con e v i t a r el contacto literal o simbólico. Con la muerte. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual no se podía presentar una ofrenda vegetal con levadura. Y que más era en el m i s b e l a c en l altar. a la, la levadura la q e se p u r a hacer obtenida por aguillar o poner agrio l a una cantidad de masa y aplicarla a más nueva evita, evista como sinónimo de corrupción. O sea, para esto es muy de moda hoy día. Algunas leyes que veremos más adelante también nos comunican que el contacto literal con muerte o estar simbólicamente en contacto con ausencia de vida era c a u s a de impurificación ritual. La prohibición de los coín, de los sacerdotes, de, de impurificarse por muerto, entra en la misma categoría. El mensaje presentado en Leviscán, en el tabernáculo, es sencillo y claro. Dios está en contra de la muerte. d e desarrollaba y al final la de eliminar. Una de las leyes del sacrificio de paz ilustra también este concepto. Vamos a v e r en la a c t u a l d a d lo siguiente. Esto está en el capítulo 7. 16 en adelante. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Lo que queda a de la carne de sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne de sacrificio de paz hasta el tercer día, el que ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será la persona que de él comiere llevará, llevará su pecado. Veamos. El sacrificio c o l b a n en l e v e c o l b a n Sacrificio de voto en e l es voto, voto de votar, no de votar a la basura. votar cuando uno va a elegir a un presidente es con un voto voto con m e pequeña podría ser comido incluso el día siguiente pero nunca en el tercer día ¿por qué razón? a ver en un, en un mundo sin idea, sin r e f r i e r a c i ó n y sin persever perseverantes avanzados como los que tenemos hoy día, la carne no pasaba mucho tiempo sin, tomarse,、eh, sin tornarse m a s s e i t o r n r a n c i a o empezar a perder su sabor original. A perder lo óptimo de la carne. Este es el día, es el día diseñado por la Torah, por la Biblia, como el límite para evitar la posibilidad de comer carne que se, que se empezaba a poner ansia o ácida. Esto es así debido a la simbología que transmitía. En la presencia de Dios, en la presencia de Jacín, la muerte o la corrupción no son ideales no deben estar allí. ¿Van entendiéndome? ¿Me van comprendiendo? Amén. ¿Sí? Nuevamente, Vemos el simbolismo de la muerte, no es grave. El pesado e n nuestra ley. Aparte de este significado, podemos ver también una alusión a la, resurrec a la resurrección d e Mesías en la ley de sacrificio y paz. Así como la carne del c o r b a n Sheramí, Sergífice d a Paz, no podía ser comida habiendo en ella corrupción. El Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, fue resucitado luego de un periodo corto sin que su carne viera corrupción, tal como u s t e ha escrito En el Salmo 16, 10, que dice: Porque no dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea conciencia. El Salmo 16 fue citado precisamente por Kefan, por Pedro, en su conocida. y se estación allá en s o b ó t allá en Pentecostés. Ahí él expresó que una fuerte indicación m e s á n i c a yacía en el Tesalmo, tal como está escrito. Hecho 2.27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades.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 Estaba con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que s o n juramento s h a s e a había jurado que su, que su descendencia, en cuanto a la carne, le v a n t a r í a al Mesías para que se sentase en su tono. r v i e n d o antes, habló. De la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el sepulcro, y su carne vio c o r f u c i ó n A ella y su a a a d o r a i l o resucitó, de lo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Jesucristo. Debía de resucitar antes de que su carne viera corrupción para cumplir este aspecto mesénico del Samos l 16. Al resucitar, a que s a l d í a y esta, esta exposición mía no es que e s t o y de acuerdo que. La, que la fecha de hoy es cuando resucita Yeshua. s e s a o es otro saco o otra harina de, de otro costal. Al resucitar al tercer día, un, un periodo corto de tiempo, su carne no vio una. considerable y esencial corrupción y pudo cumplirse lo dicho por el rey David en el salmo esto es probablemente lo que Saúl Pablo tenía en mente como dijo porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo Recibí que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a l a e s c r i t u r a y que fue sepultado, y que resucitó hasta el día, conforme a l a escrituras. Muchos <coughs> m u críticos h o s c se han preguntado, muchos m i s í a i c o s e r u d i t o m o i s é s e s se han preguntado: ¿dónde en todo lo profeta? se había anunciado que el Mesías resucitaría el tercer día. Presten atención. Pablo dice que el Mesías resucitó el tercer día conforme a, qué? a la escritura. ¿Dónde está semejante profecía? Se equivocó Saúl diciendo que estaba anunciando algo que no fue dicho por ningún profeta. En efecto, ningún profeta dijo algo como el Mesías resucitará a tercer día o algo parecido. Ciertamente podemos ver la muerte de Mesías claramente en los profetas. Daniel 9.26 Le parte mía, expuesta es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y timbren,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 ¿Cómo? s p r e p u t m e y o a l a que e la l o s repiten. No, n c a d o e p a r t e m i a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 No será jamás destruido y su dominio perderá hasta el fin. Amén. Y Serías 53, 9 dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, más que l o r i c o fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño. y su boca, ¿de quién está hablando, amado? Sí, sí, sí. A ver,、e、incluso su, res, su resurrección, como lo menciona Isaías 53, 10, que dice: Con todo eso, al o d a y quiso levantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá. Y linaje, mi vida por algo e día y la voluntad de adorar será en su mano prosperada、sí. pero nada que i n d i s c u t i e m e n t e indique que sería a día, pero se iría al t e s c e día p e r o n o s e d e s u m i m e n podemos explicar estas aparentes aparentes de que Discrepancia en varias m a n e r a posible. Escuchen, primero, la frase de Saúl o de Pablo se refiere únicamente a la primera parte de la oración: es decir, que el Mesías resucitaría conforme a la Escritura. La parte del tercer día es información añadida, que es conocida por Pablo. Sin embargo, la parte que está en la Escritura y la que se refiere es a la resurrección del Mesías en sí. Dos, Pablo no está diciendo. que la resurrección al tercer día está basada en la escritura, sino que está conforme a la escritura. Es decir, no contradice el patrón que la escritura describe sobre el Mesías, sino que es consistente con él. Pablo está haciendo referencia al texto de un libro de un profeta llamado Osea, 6-2, donde nos dice, nos dará vida después de dos días. En el tercer día no resucitará y, y viviremos delante de él. e n t e n d í a n o esas cosas? La única divinidad, la única divinidad de esta postura es que el texto habla literalmente de Israel y no del Mesías. Podría ser una alusión mesiánica. Secundaria de q e l Mesías es el i s r a d l i t a por excelencia y sigue similitudes con i s a e en su vida, pero un cumplimiento íntegro de una profecía. Pablo está haciendo una alusión a al Salmo 16. indicando que para el Mesías que para el mesía s no hubiera corrupción, como se indica ahí, le había de j e s u c i t a r en un tiempo corto, y esto es t á A t a 13 d í a La única opción es, a nuestro juicio, la más posible. Además, tiene que dar De certidumbre, pero la más lógica y, y de i t e r a l es la última. Pablo no estaba cometiendo un error, sino que estaba diciendo algo perfectamente coherente y en la línea con los profetas hebreos. En el primer siglo había m u c h a Teoría teorías sobre cuando un cadáver empezaba su decomposición irrecible. El tercer día es señalado frecuentemente como ese proceso de c o r r u p c i ó n Por ejemplo, leemos de la historia. De Lázaro, que cuando Yeshua iba a resucitarlo y pidió abrir el sepulcro, se le dijo: Señor, Señor, lléve ya, porque es de cuatro días. Eso está en Juan Johaná 11, 39. No habla, no. l l e g u e ya, porque ya tiene cuatro días. Claramente esto nos indica que la decomposición se percibía como irreversible del tercer día en adelante. He dicho esto que Yeshua、eh, se esperó hasta el c u a r t o d í a para, para resucitarlo. No es que llegó tarde. el viso a Dede para que los, testi los testigos v i e r a n e l poder de j a s é en él que resucitaba hace un muerto de cuatro días ya descompuesto totalmente un a c t o de la tradición parece d a r más luz o la razón por la que j e s ú s se pegó hasta el cuarto día. En la tradición judía incluso se especulaba hasta qué, momento, hasta qué momento el alma de una persona se iba totalmente del cuerpo. Hice énfasis, se especulaba. ¿Ok? ¿Sí? De un alma se separaba totalmente del cuerpo. Había un ínfimo o mínimo periodo de transición. Se r í a Había un m í n i m o Tiempo de transición. Dentro de este marco de especulación, vamos a ver lo siguiente. Y esto está en el Talmud. En el Talmud trata de. José Bartrapará dijo, el peso del duelo no es sino al tercer día. Por t e r e r día el espíritu vaga por la tumba, preguntándose si podría retorar al cuerpo, pero cuando ve la cara, refibrándose, entonces, no flota más y deja el cuerpo a sí mismo. O sea que ya después de ese día todo el cuerpo va d i s f i g u r á n d o s e Entonces, quedándome de ese no, yo me voy de aquí. e s t á muy f e o l l e g a mucho. Sería por esto que Yeshua esperó hasta el día cuarto para resucitar a Lázaro. Nada discutiría que esto era un milagro en equívoco de Dios. Su periodo de corrupción i r r e v s i b l e había arrancado ya y aquel que lo resucitaría probaría se a p r o b a el hábito, pues el ácido estaba ya c o r r o i é n d o s en e su carne. e s t o t a m b i é n n o s enseña cómo la resurrección al tercer día, sin pasar del mismo, e incluso con una pequeña parte del mismo, está fuertemente espaldado por la Torah. Los profetas e incluso la tradición judía. El Mesías d i s r ha sido el primogénito de entre los muertos. En él la resurrección ha comenzado. Es con él que la unificación ha empezado. El Mesías, Ahora es corporal y espiritualmente i n c o r r u l t i b l e Esto lo capacita para poder reinar por mil años, tal como o establece el libro de Relaciones, Apocalipsis. Él dijo en aquella ocasión, a l e m a n a de Lázaro, Aquellas palabras que han resonado por siglo y siglo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Nuestro j e z u a nuestro Señor j e z u a venció a nuestro. Y entonces ha sido exaltado más que Abraham, que m o i s é s y que los ángeles me extrae. La historia que da humanidad. Que da humanidad Tendrá finalmente sobre la muerte, ha comenzado en el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesús Benazaret, nuestro Mesías y Salvador. La Torah alude al enorme desagrado que el Eterno tiene la muerte. En diversas l e y e los edificios, como, tú, como, como hemos visto. A él he culminado a investigar. Hemos encontrado tesoros en su palabra y en la traición d de nuestro pueblo que nos fortalece y nos hace crecer en el conocimiento de su voluntad, Para la humanidad. Él es el Mesías, nuestra paz para con Elohim, para con Dios. Que la derrota a la muerte ha comenzado. Solo nos queda esperar el cumplimiento total de la gloriosa profecía. De destruirá a la muerte para siempre y en lugar á a dorar el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 25, 8. Amado, q u e s e a que, que los músicos vayan pasando adelante. Porque creo que es propicio que pongamos en práctica el versículo, el paso que nuestro hermano Isaac Ben Sadiq leyó. Quisiera que todos aquellos que quieren, O estén agradecidos a Dios por lo que él ha hecho en su vida. Pongamos de pie para darle gracias al Eterno. Para que demos gracias a, a Dios por la. Las victorias obtenidas, las pruebas. Demos gracias a Dios en los desafíos, en los estudios, en el trabajo. Amén. Demos gracias a Dios por la dicha de tener una familia con quien compartir. Al f i todos son familia o no? Estoy hablando por ustedes, a m a d o Es lo que me debían decir ustedes. Vamos a cambiar, entonces. Vamos a decir, doy gracias a Dios. Doy gracias, gracias a Dios por las cosas. los bienes bien. que, dado, que, me en, en que me ha dado en tu gran bondad doy gracias a Dios, gracias a Dios. Por, el trabajo, por el trabajo o por estar estudiando,、pues、estudiando. como que hay pocos estudiantes <risa> para tener un buen trabajo en el futuro Doy gracias a Dios por los amigos que puedo compartir y crecer juntos. Doy gracias a Dios por la dicha de vivir en l metal. Doy gracias a Dios por el perdón.